Te vi cruzando la veras y no sé lo que me diste te vi cruzando la veras y tanto me lo que que en otra cosa no pienso que en el fuego que encendiste Ay caridad tu eres mi vida ay caridad de mi pasión ay caridad hasta dejar por caridad mi corazón te busco mi madrugada te busco mi madrugada Y al encontrarte me entero Que ha de casarte mañana Con mi mejor compañero Ay caridad, tú eres mi vida Ay caridad, de mi pasión Ay caridad, has de dejar Por caridad mi corazón De tu vera he de marcharme Aunque deje lo que quiero Que tu verás de marcharme, porque soy un hombre entero y yo no quiero mancharme. Con amor extraicionero. Hay caridad, ser en mi vida, hay caridad de mi pasión, hay caridad, ha de dejar por caridad mi corazón. Porque soy hombre sensato y tú una mujer honrada. Porque soy hombre sensato. puedo traicionarlo por la sangre de mi vena hay caridad tú eres mi vida hay caridad de mi pasión hay caridad al de dejar por caridad mi corazón hay caridad tú eres mi vida hay caridad de mi pasión hay caridad al de dejar por caridad mi corazón hay caridad al de dejar por caridad mi corazón